Exactamente, un poco otra propuesta gastronómica después de la noche del cordero. Eh, la idea es empezar a fomentar un poco el trabajo entre gastronómicos, no solo restaurar y restobar sino también incluir a las roticerías y a los carros. Eh, la idea es armar esta ruta de sabores con un precio módico. Eh, es como, a modo de ejemplo, una noche de tapeos. Vas a poder degustar pequeños platos en distintos lugares por un costo de 3.000 pesos. Eh, pensamos ese valor por una cuestión de accesibilidad en las billeteras de las personas y este y sería todo aquí en Carmen de Patagones y se va recorriendo distintos puntos, algunos incluyen bebida, otros no, pero los menús están muy buenos y este vamos a fomentar que la gente se escape un poquito y corte la semana un miércoles y el jueves. Y eh, respecto a la actividad del fin de semana, como te mencionaba anteriormente, vamos a realizar una caravana turística a Salina de Piedras. Eh, un poco para culminar el fin de la temporada, finalizarla con actividades convocantes y que sean lindas y atractivas para no solo la comunidad local, sino para algún turista que esté de paso por aquí. Se va a partir desde oficina de informes turísticos a las 9 y media de la mañana, se parte desde aquí y desde la oficina de turismo de Bahía San Blas. Eh, es con previa inscripción, se dirigen a nuestro email puede ser turismovayasamblas@yahoo.com.ar o turismopatagones@gmail.com. Eh ahí directamente se inscriben a la salina, a la visita y este, se va a brindar una charla en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro acerca de avistaje de flora y fauna y algunas otros insectos que se puedan llegar a encontrar dentro de, de la salina como así también una, una charla brindada por la persona que está de, de responsable allí en la salina comentando el procedimiento de la producción y el empaque de la salina y también así la historia eh, de la salina en sí y la actividad portuaria que tenía en su comienzo brindada desde nuestra guía de turismo, Mónica Seguel. Bueno, la verdad que una propuesta bastante interesante la que nombrás porque creo que incluso muchas personas que somos de aquí propia de la comarca no conocemos ese espacio, entonces es bueno ¿no? como eh, abrirle la puerta también a quienes no, no lo conozcan o que los conozcan y hace mucho que no fueron que no van. Sí, por supuesto, y otra de las caravanas que vamos a, a, a lanzar dentro de poco va a ser para el 2 de marzo, sábado 2 de marzo, este no, el otro, a Faro Segunda Barranca. Eh, eran dos caravanas super solicitadas en lo que va del verano y este no queríamos cerrar este esta temporada 2023-2024 sin realizar estas dos caravanas. Como viene siendo el balance, ya que hablamos de fin de temporada, de la temporada, ustedes que están hace poquito, ¿no?, también en este área. Sí, asumimos el 10 de diciembre con la gestión de Ricardo Marino y este y bueno, fuimos improvisando un poco sobre la marcha, solucionando algunas cuestiones que, que habían quedado de la gestión anterior y metiéndole pata derecho a las actividades turísticas eh, propiamente dichas, algunas tradicionales que se venían llevando... ...cuando acabo de, de siempre y que dan un buen resultado... ...y otras más innovadoras eh, con otras propuestas distintas. Eh, eh, si vamos a hacer un balance, realmente considero que es positivo... ...pese a la situación económica que, que atraviesa el país... ...la gente se movió, decidió ir a nuestros destinos... ...entendiendo también que somos un destino de paso... ...no somos un destino final en la grilla de, de vacaciones de cada persona... ...pero... El balance fue positivo, los números en las oficinas de informe mostraron inquietudes en consultas de alojamientos, gastronomía y actividades por parte de los visitantes. Y Bahía San Blas, como siempre, manteniendo su producto típico, que es la pesca deportiva, tanto embarcada como de costa, eh, que también dio buenos resultados. Buenísimo, bueno, eh, te agradecemos estos minutos entonces y para quienes estén interesados en estas actividades, también para más información, como decía, están todos los canales de comunicación o en las mismas páginas de la Municipalidad de Patagones donde está detallado todos los puntos eh, de esta ruta de sabores y bueno, y de las actividades para el fin de semana. Exactamente, todos aquellos que estén viendo el programa los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como, como Facebook, Turismo Patagones o Turismo Bahía San Blas y allí van a poder encontrar siempre toda la información información actualizada y las actividades que se vienen llevando a cabo. Gracias a vos, Sofí, por la nota.